Pues ya como se ilustró, pues ahorita el, el gobierno local para la Ciudad de Bogotá tiene una, una alcaldesa encargada, ¿no? Entonces ahorita hay unos procesos que se adelantan en Procuraduría, ella, en la Procuraduría ya se pronunció en cuanto a que hay una inhabilidad inicialmente de tres meses para el ejercicio de, de, de, de, de, de, de Samuel Moreno como alcalde, ¿no? Sin embargo, pues, ya se empiezan a adelantar algunas investigaciones a través de Fiscalía. La Fiscalía es como el organismo que ya puede dictaminar procedimientos penales, de ser el caso, ¿no? Pues aquí ya la encontré. Eh, procedimientos penales. Entonces, la pregunta que a mí me surgió en el día 21 de junio del 2011, a las 11 y 50 de la mañana, 11.50, 02, también aquí en... donde yo vivo en la zona de galerías en Bogotá es habrá cárcel para el alcalde Samuel Moreno esta es como la, la pregunta concreta ¿no habrá cárcel entonces bien, pues bien concreta creo que con este ejemplito bien, bien <ríe> sí realmente no no no no no pregunté ni si sobre su posible restitución ni condiciones o sea, concretamente pues como se adelantan ya análisis o investigaciones sobre el carrusel de las contrataciones entonces pues la pregunta fue esa entonces yo aquí ya la yo aquí ya la saco entonces noten algo eh, quien ha hecho la pregunta pues soy yo por lo tanto como no conozco al señor moreno no tengo con él vinculación alguna yo no le puedo asignar una casa distinta a la casa 7 que es para preguntar o es la que uno tiene con las cuales uno no tiene ningún tipo de contacto ¿no? o sea no no establece vinculación, no tiene cercanía entonces ya sabemos que yo quien soy quien pregunto estoy en Virgo o aparezco como Virgo y Samuel Moreno aparecería aquí como piscis ¿verdad? porque esa es la casa que a él se le asignaría en horaria cuando Se preguntan por personas públicas o con quienes uno no establece un parentesco. Esto es bueno repetirlo. Si yo sé estoy preguntando por un hijo, por un primo, por un hermano, pues busco la casa o por mi padre. Entonces, debo, tomo esa casa específica que le represente y la uso como derivada. Aquí cuando se usa, digamos la casa 7 tiene una particularidad, se usa para personas que uno no conoce o para la pareja, obviamente. Se va a preguntar por su esposa, su esposo, su en fin. ...o los socios también... ...sería la, la lógica de asignación... ...entonces bueno... ...aquí ya pasamos aquí al... ...al esquemita... ...que es como lo visualizamos... ...pero hacemos el ejercicio de la derivada... ...y así aparece... ...entonces cuando uno levanta esta carta... ...pues eh, a mí me llaman... Pues, ...mucho la atención varias cosas... Que, pues, ...si yo estoy preguntando por un asunto de cárcel... ...es un tema de casa número... 12. Entonces quisiera que ustedes observen y juzguen inicialmente por sí mismos, además que, que yo creo que cuando se formulan este tipo de preguntas, pues los, los hechos son los que a uno finalmente le deben demostrar el que, pues si finalmente las cosas se dieron o no. Entonces noten ustedes la casa 12, noten los regentes, y como ejercicio, pues yo quisiera que como es algo que... Vamos a observar que analice cada uno la analice y si es viable, Jairo, incluso por tiempo nos podemos alargar a lo mejor unos minuticos. Nos compartan que, den. porque yo puedo hacer acá un ejercicio, ¿no? Pero pues sería bueno que cada uno, y de acuerdo a lo que se ha intentado plasmar en este curso, pues traque, trate de sacar una conclusión racional basada en las leyes de juegos que aquí se ha dicho. Ok, entonces por favor a través del chat nos van compartiendo. Y haciendo el ejercicio cosas? entre todos. O si alguien quiere hablar también. Me... Sí, también le damos micrófono. Dáticos a tener en cuenta. Pues por eh, biografía sabemos que Samuel Moreno es el signo solar acuario. ¿no? Eh, algunas fuentes sugieren... que es ascendente cáncer entre géminis y cáncer la verdad nunca he tomado no he hecho corrección de hora pero pues esos datos pueden servir bueno nadie nos entonces como tan tímidos <risa> uh -huh. bueno como observación y ahí vamos tratando de todos en conjunto hacerlo no casa 12 cuál es el regente urano no ¿Y en qué casa se sitúa? En casa número 1. Entonces, un indicador muy interesante de lo que aquí se está preguntando es que si yo pregunto por algo de casa 12, el primero que debe observar es su regente. Y ahí está Urano. También es muy llamativo el hecho de que él aparece como ascendente Piscis. Quiere decir que el regente natural de Piscis es Neptuno y Neptuno también está en casa 12. Quiere decir que el regente de la 1 en 12 y el de la 12 en la 1. O sea, hasta ahí, hasta ahí, pues es, y, y no hemos mirado aspectos, ¿no? Ya pensaría yo que habría que hacerlo. Y es necesario hacerlo. Pero hasta ahí hay una predisposición muy alta, precisamente a que desde pues por sí ya viva procesos de exilio, de lejanía. Eh, además es bueno ilustrar que se adelantan procesos de investigación que corresponden a unas ciertas instancias digamos que los tribunales normales a los cuales un ciudadano está habitualmente juzgado la tradición considera y eso es bueno ver en contexto que si uno llega a una cárcel o, o si a uno le adelantan investigaciones pues a lo mejor eso tiene que ver con un tribunal entonces la astrología horaria designa los tribunales normales a la casa número 7 Y la Casa 9 sería un poco relacionada con los tribunales superiores. En este caso, pues una procuraduría de Casa 9, ¿no? la Fiscalía o la Corte Suprema de Justicia. Pues para darle ese contexto nacional, cada país tendrá sus órganos legislativos normales, pero también instancias superiores. Entonces aquí tratándose de un personaje público, pues realmente lo que hay es una investigación por parte de, eh, de un ente acusador que en este caso es la fiscalía, quien se le puede dar una, un valor de casa número 9, ¿no? Y allí pues observamos que en la casa 9, por tratarse de los tribunales superiores, se encuentra Plutón. Bueno, está Escorpión como regente y desde luego está Plutón. Además, Plutón es muy llamativo que se encuentra en casa número 10, que representa las funciones del poder, ¿no? El Estado. O sea que sobre él hoy pesa una... una suspensión entonces digamos como un proceso de muerte y renacimiento frente a ese poder algo que ha sido justamente dictaminado ya o fue ya dictaminado por la Procuraduría digamos la horaria nos dice ya hay un antecedente basado en lo que ya está surgiendo que es un pasado a través de un, de un tribunal superior que es Plutón en la Casa de Dios sea, Usted hay una inhabilidad temporal Digamos que esa inhabilidad temporal está en un periodo estimado de tres meses, aunque es susceptible de que se dictamine nuevamente eh, o, o alargarle o, o, o no dicha sentencia. Entonces, Plutón va a revelar también, digamos, los procesos de cambio, de transformación, de, de renunciar un poco al poder que puede representar ese Plutón. Muy llamativo también, y yo, fíjense que estamos viendo muchos detalles, la Luna. Que, que puede revelar en este caso lo más íntimo eh, que aquí se observa y la luna pues también está habitando la casa número 12. Entonces, eh, está en piscis también está la presencia de Quirón, entonces tratemos bajo este ejercicio ya muy racional pues de identificar posibles aspectos aplicativos que por ejemplo repiteca Urano, o sea que aquí lo clave es primero observar el regente, el regente de lo que se ha preguntado. Entonces la pregunta es muy concreta, no se ha dicho ni cuándo, ni en qué circunstancias, sino concretamente si hay una tendencia o si habrá cárcel. Como se trata de observar a Urano, que es el regente de la casa 12, pues sí sería para mí muy útil analizar qué aspectos aplicativos hay. Entonces miremos qué aspecto aplicativo hay próximo a darse, cómo se miden los aspectos aplicativos dependiendo de la velocidad de los planetas. Entonces Urano, pues en lo, en lo personal, pues... De, de su posición y del análisis que nosotros vemos, pues, le observamos varias cosas. Uno, una cuadratura separativa de Mercurio. O sea, Mercurio a 11 y Urano a 4. Entonces, eso ya sucedió. Mercurio sigue avanzando. El Sol, el Sol está a 29.56 de Géminis. ¿Aplicará? Entonces recordemos las la leyes de interpretación. No, porque pues para que haya aspecto aplicativo la condición es que tenga que, o sea, que no haya cambio de signo. Entonces pasar del 29.56 de Géminis al cero de cáncer ya hay un cambio. Entonces se considera que el aplicativo debe conservar el mismo signo. Y tres, que el más cercano es el de Plutón. Pues por hablando, o sea viendo el, el, el, el aplicativo más, más cercano sería el que Urano por velocidad... va a llegar a hacer contacto con Plutón, que está a 6, porque Plutón es mucho más lento, y de hecho va a retrogradar. En cambio Urano pues, avanza y es más rápido y va a tocar a Plutón, y después vuelven y retrogradan y se vuelven a tocar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Urano a Plutón, Plutón rige la casa 9, está sobre la 10, habla de las inhabilidades del poder, de que Plutón en Capricornio habla de un proceso en cierto modo pues largo, por aquello de que Capricornio... y Y Plutón es el tiempo. Yo no pregunté tiempos, o sea, es bueno precisarlo. Sencillamente la pregunta fue, en concreto, si hay esa predisposición a cárcel. Y lo que a mí me dice la horaria, de acuerdo al Urano, Plutón es que si Urano rige la 12 y Plutón los tribunales superiores, pues eso eso tiene que ver con el hecho de que muy seguramente puede haber reclusión para el mandatario. Ahora bien, pues esa es una pregunta que surge. como alguien que desprovisto de cualquier motivación de que la haya o no eh, ha surgido, entonces yo debería también mirar que si es Urano a futuro pueda recibir un aspecto de beneficio. Yo no lo veo, no sé ustedes. Ahora la presencia de Neptuno pues sí ayuda, es así, es así, es mucho más satisfactoria. Eh, por una razón, porque Neptuno también es ocupante de la 12, le corresponde el diagnóstico y es el regente de él. Y noten ustedes que el regente Neptuno sí está en, en Pisces, ¿no? A 2 grados. Y Júpiter, que está en la 2, hace un aspecto de sextil aplicativo a Neptuno. Entonces Júpiter está a 2.05 de Tauro y Neptuno eh, está en la 12. Júpiter viene de la casa 2 y Júpiter viene de la 10. O sea que aquí sí me plantea ayudas, ¿no? Beneficios. Juzguen ustedes cuáles pueden ser los apoyos o beneficios que él puede tener aquí. Eso sí lo dejo para que cada uno saque sus, sus conclusiones. Entonces yo no sé si alguien tenga alguna observación o si complementamos aquí el, el diagnóstico. Mm, no, Diego, pues básicamente es lo mismo. Sí, sí. Entonces, súper súper el ejemplo de, de don Samuelito, ya, ya veremos qué nos dirá la historia. La historia. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, yo dejo ahí como un ejercicio muy chévere. Sí, ciertamente Urano-Plutón está, Ese, se me habla de ese de ese riesgo, pero noten ustedes la ayuda Júpiter-Neptuno, que se va a dar en el aplicativo de Júpiter a Neptuno que llega, o sea, de seguro pues hay beneficios, Yo no, yo no he categorizado qué circunstancias, que... porque una cosa es que alguien diga no me dan casa por cárcel, otra cosa es que me den una cosa que en teoría... Sí, o sea, hay, hay, hay formas específicas que no se categorizaron dentro de la pregunta, pero que yo viendo el Júpiter-Neptuno hay apoyos y eso tiene que ver con temas económicos. Entonces, pues, pues por ahí hay, sí, sí hay beneficios. Ok, perfecto.